Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Super e p o c número 5. Soy Fernanda Gale. Estamos t r a n s m i t i ó n d e s d e hoy con Andrea y Evelda. ¡Uhu! -huh. ¡Yay! Saluden, saluden. Hola.、Oh, yeah. ¿Qué onda? ¿Vienes? ¿Qué onda? <risa> ¿Qué onda? <risa> ¿Qué onda? <risa> <risa> <risa> Estoy drogada. Ok, perdón por no hacer un podcast la semana pasada, es que. Tuvimos como un malentendido entre todas. Se llamó fin de semana patriótico. Exacto. Sí. Nos las pasamos de fiesta en fiesta. Y í nos salíamos de d o s No, mejor no. Y、sí, h a c e n las van a poner. Ups. Uy. Hola, qué gusto, El Aire. Soy Fernanda Hale. Esta semana les traigo. La sección de El libro de la semana. El libro de la semana lo elegí porque sé que nos gustan las historias de amor. Y este, este en especial lo recomendó <coughs> Alfaguara en cierta ocasión que estuve visitando su página. Este, el libro es Un grito de amor desde el centro del mundo, de Kiyoshi Katayama. Nos cuenta una historia de dos chicos japoneses que se conocen y primero son muy amigos, y cómo su amistad va cambiando hasta convertirse en un puro e inocente amor. Hasta que ocurre algo trágico que hace que esto cambie un poco. La historia va en retroceso, empieza con el final y se salta en algunas partes, pero es en, está entretenido. Este, de hecho, ya hay una película japonesa y un, un drama, que es como una especie de novela también. Hay un drama. El libro está, está bonito, está triste, nos habla de. Del amor, más que nada, de, de estos dos chicos, de Sekutaro y Aki. Entonces, sí está súper recomendable de nuestra querida editorial Alfaguara, que también son de la editorial de Crepúsculo. Así que, si tienen la oportunidad de leerlo, perfecto. Así que, este fue el libro de la semana. Soy Fernanda Hale. Sus opiniones, sugerencias, a mi correo fernanda.hale.com g m a i l o al correo de t w i p o d c o m t w i p o d m e x i c o g m a i l c o m Así que nos vemos la próxima semana. Adiós. Bueno, primero vamos a empezar como a discutir unas noticias.、Eh, la primera que estaba viendo es de que mucha gente se está quejando de que el polvo de Eduardo es negro ahora. Sí. Yo soy a favor de que s e a negro. Sí, yo también sí. me da igual, se ve padre. ¿Eh? Yo e Sí, o sea, tú, p e r p o r Porque no, no me gustó la idea de que. O sea, no, era. Es plateado, pero. Ya dije, ¡ay, ya, whatever! Me importa más la, de, la historia que el Volvo. Yo solo no entiendo por qué. O sea, ¿para qué lo cambiaron? Lo hubieran dejado igual y ya. Es que sí, yo t n y o sé esto, por qué lo cambiaron. n por... Sí, yo también.、Ah. A ver, va s u e l Sí, ah, este, vale. En el programa de Starbank,、uh -huh. este, pues regalaron el, regalaron el Volvo a una chica que、uh, hubo un concurso, creo que era de sacar murciélagos de un p a í y algo así, y se lo entregaron l a a la chica, Robert y Taylor se lo entregaron, así que después descontinuaron los Volvos plateados y ya no es plateado, solo fa fabrican de otros col colores. Así que, no sé, en vez de p e d é r s e l o prestado otra vez a la chica, consiguieron mejor uno nuevo, pero como ya no había plateado, tuvieron que quedarse con el negro. Ah, así es. Ah, ok. Ah, yo no sabía. ¿Para qué lo r e g a l a r a n Es que, es que no, me puse. Sí, ya estuvo v i e n d ese programa.、Mismo. Fue el de Tyra Banks, sí. ¿no? Sí, el de el que, donde mordió、uh -huh. la droga Tyra. ¡Ah! Ay, sí, ese. ¡Qué sartuda! l y o v i ese programa. y o v i ese programa,、también. era muy temprano y así como que. e、ah, ah. Sí, Ay, fue yo, genial. Yo lo vi en YouTube. Yo también. Lo <ríe>、ah. vi el mismo día. Sí, estuvo genial. Pero yo estoy enojada porque. ¡Ah! No es justo. ¿Por? Es, que tenía, es que también e n í es que t a se trata de tener un Volvo. ¡El Volvo es plateado! Ah, yo hoy vi un Volvo plateado en el Super y me lo quería robar y le tomé como 5 fotos. Y mi hermana, como toda la gente está viendo feo, deja de hacer eso. <risa> a mí me da mucha risa ver en el, en el foro, en las preguntas. Y que no, por favor, queremos el Volvo plateado. Y yo, así como que en realidad no es gran parte de la historia en el Volvo, pero bueno, está bien que lo quieran plateado. Es que sí, es como. Bueno, pero según el director de Eclipse, que sí es como. Sí es gris, pero ya no es plateado. Pero yo no le veo nada gris, yo lo veo negro. e n o Así como se ve nublado,、bien. por eso se ve negro. Pero... Ah, ok, bueno. Otra cosa que quería como decirles, platicarles, es que hay una página que encontré el otro día. Que se llama Esmes Island, o sea, como la isla de Esme, y está muy padre porque es una. una ¿Cómo una, a se llama? Una página, se me fue la palabra, que te ayuda, bueno, le ayuda a las personas a encontrar lo que necesitan para vestirse como los personajes.、Hola. ¿En serio? Sí, está bien padre, esperen, se las pasaré. ¡Guau! p e i m a g i n a s e pasa? Es que la universidad está vestida de cole. n Sí, yo, yo en Halloween, como siempre, mi escuela hace como una fiesta. Bueno, no, más、sí. o menos. Me voy a vestir de Alice.、Ah, sí. Yo sí, no sé. Yo, yo, yo de Edward.、Oh, Se <risa>、eh. escuchó extraño.、Ay. Oh, sí, un poco. Oh, sí, b i e n Yo ya los vi. Los disfraces para Halloween, pero son disfraces de Edward. Ay, sí, está、vi. la peluca. Para... Está, está padrísimo. Ay, yo lo vi por acá, por mi, por mi ciudad. Bueno, no en mi ciudad, en Estados Unidos. Lo vi. Y es、wow. como que. e q a o g a y está padre de la página. Lo sé, ya encontré toda la. ¡Guau!、Wow. Acá estoy, estoy viendo los zapatos de b r o n c Salí unos igualitos. s wow, Yo los quiero. ¡Guau! <risa> b u e n o d e que seguimos haciendo? No es el g u a r d a r r o p a Exacto. Ah, ok. Bueno, sigamos con otra cosa.、Um, sí.、Uh -huh. Esperen, dejen con t tu... eso.、Uh, algo que se nos olvidó y que no sé por qué no estamos hablando de eso. Tenemos que hablar del nuevo trailer de New Moon. ¡Sí! í w u a u ¡Uy! ¡De acuerdo! ¡Estoy b i e n t o ¡Uy! Sí. Yo, yo estaba hablando con, con Eve de que vi los BMAs como una hora antes que ella o algo así. Sí, yo era estoy、tú. indignada. <risa>、uh -huh. Pero wow, yo lo indiqué. Estuvo increíble. Sí, es, es que. Sí, ah, de verdad, caigo peinadito de Kristen. Me volvió a cortar el cabello. Kristen, peinadito de、uh, Es nuevo de los BMAs.、Uh, Eso.、Ah. Ah, bueno.、Eh, no estuvo. Pero estaba leyendo que el peinadito de Kristen fue como. Se lo amarraron de atrás con algo. O sea, que sí, lo sigue teniendo de Joan Jett o algo así. No,、ah, yo creí que así se lo había cortado. Sí, yo también. Sí. Hasta me lo corté casi igual. Sí, yo g o que cortar el pelo pronto. <risa> <risa> <risa> ok, gracias por apedrada. <risa> <risa> <risa> ¿Sabes cuánto、pues, sí, eh, cortes de Fasten y si、sí, te ¿no、han visto? <risa> Ok, ya no voy a sacarme fotografías, me voy a poner una peluca.、Eh, ¿Qué más?、Ah, pues sigamos con lo del trailer. Ay, del trailer me, hubiera, me hubieran visto gritar cuando、eh, al final que e s t a Dakota Fanning dice que le va a doler. Solo va a doler, solo va a doler un poco. Sí, y que avientan a Eduard. Yo así de, ¡No, pobre! ¡Yo por、bueno, ti me la caído! ¡No, no, no! o n Sí, estuvo hermoso. y la ¿sabes? parte de... Dios e d mío, es que la parte de que se, cae, se avienta ver l el alcantilado me mató, me mató. Aunque、okay, es digital, sí, tal, pero me mató. Y que sale como una il ilusión de o h me mató más! Y desaparecen <risa> del agua, a m o r í Yo también grité en esa parte, estaba, a ¡ah! ¡ah!! Y mi mamá estaba viendo, y nada más me estaba viendo extraño. Es más, mi、Ay. mamá se quedó en toda la noche nada más para ver eso. <risa> Vio la、Ay. metida de pata de Kenny West, que por c i e r t o también odié. Y Ay,、sí. esperó todo eso para nada más ver el trailer. Eso me cae bien de mi mamá. <risa> <risa> sí, yo me enojé con no, Kenny yo... West. Sí, maldito. o c o b r e t e Yo、no、merecí a、sí, eso. Sí. Pero bueno, volviendo a. A, ¿A Twilight, busca... exacto.、Um, eh, ¿Qué, más, qué, más? ¿Qué el... más pasó en el t r á i l e r Uh, no me gustó que no saliera Jasper. Necesitaba un poco de Jasper. Sí, sí, realmente necesitaba de Jasper. Porque, pues, el Luna Nueva también se va a e d u a r por parte de culpa de Jasper. Por parte, por parte. <risa> Ay, no le hice una culpa. Dije por parte. Pero, pero, ahí está bien. <ríe>、eh, ¿Qué más pasó? Uh, cuando Laurent está peleando con los lobos. Sí, sí. í s í e n serio? Estuvo... A Chris White. Ya se miraron los l o Le salió、Chris、increíble.、White. Ajá, le salió、sí. increíble. Hubiera hecho Sus... Twilight, él también. Lo hubiera hecho. Sí, es que es, es buen directo y tiene buen equipo de edición de. Bueno, de creación de imágenes por computador y todo eso. Tiene un buen equipo porque, como él hizo La brújula dorada,、uh -huh. estuvo increíble esa película. Yo、Los、nunca la vi. Sí, estuvieron geniales, parecían reales. Yo、Pero、solo estoy que... feliz porque Bella ya no trae sombra azul. Es que en serio, en Twilight tenía como sombra azul y estaba súper rara. La película era como azul y ya. Sí, y aquí se、uh -huh. ve más. Se ve anaranjada, se ve más. Ajá. s e me da como dorada algo así. Uh -huh. Pero s e n e r a bien. Efe tiene efectos de atardecer. Ah, ¡Oh! sí. Está y se ve un poco más real. Exacto. Y el otro era como no tan real. Ajá.、Uh -huh. Pero aún así, no me sigue gustando cómo actúa Kristen. No sé, la veo muy fija.、Ah, pero s i g a e s o no lo puede arreglar nadie. y a a c t ú a mejor, ¿no? Y aparte, es, me gustó cuando en el trailer está gritando. Como que. O sea, cuando tienes pesadillas como muy, muy, muy feas, supongo que sí gritas así.、Eh, sí, sí, uno sí grita así. Bueno, dependiendo del sueño, ¿no?、Ajá. Bueno, yo con que deje de respirar extrañamente y deje de parpadear tantas veces. Ya sé que nos vemos por bien servidas. Exacto. Sí, es que sí. Viendo el trailer, me podría poner a contar las veces que parpadeé y no acabo. Parpadeé、sí. demasiados. Lo sé. Me da miedo.、Oh, miedo. Si、es que tiene una mirada como rara. Sí. ¡Me encantó, Aro!、Oh, perdón. Ay, sí. a l e Sí, no, cuando Aro le está cortando la cabeza a no sé quién. Atrás fue como Carlyle. Y, y mi hermana, como, ¿dónde? Y... como, o Y. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, es un、oh, pequeño. s e dieron cuenta que en el t r á i l e r de 6 minutos vienen algunas escenas que no vienen en los demás? Ah, sí, el de. ¿Qué escena? Se me acaba de ir.、Ah, no me acuerdo. Pero sí, antes de que. Antes de que Edward aparezca con su Volvo, ¿no? Ajá. Ajá, por ahí sale una escena, pero no me acuerdo cuál. Sí, sí. e s t á Y aquí o v e a l a película, definitivamente. a j Sí, promete mucho. Sí, y una amiga tiene co contactos en un cine y tal vez puede ir a la premiar con ella. Y yo, así de e wow, Sí, dile que si no tiene un boleto para mí. <risa> Pero está bien. En pocos, en resumen, el t r á i l e r está genial. Exacto. Y、sí, estuvo genial. Y él, para quien、wow. no lo haya visto, denle un zape por mí, por favor. No, dejón, solamente véalo. Porque es sí, sí, muy, muy, muy bueno. bueno. Sí. ¿Y qué más tenemos en noticias?、Um, uh, hay una cosa que hizo Este、eh, la c ó m llama? o se La página de internet de Sony. Que fue porque va a salir su nueva película 2012. De q u e el mundo se acaba. Y están haciendo como una encuesta de qué c o s a d e b e r í a salvarse. Y en. En, las, en la literatura, en la categoría de literatura están Twilight y The Host, y de películas está Twilight y le está ganando como de las películas que deberían salvarse en el fin del mundo.、Eh, no apoyo lo de la película, de los libros tal vez sí, pero de la película no. Que la vuelvan a grabar, mejor salven a los actores para que la vuelvan a grabar. Que la haga Chris White, por favor, otra vez. Sí, sí, sí. eso estaría muy、pues、bien.、Si eh. Sí, sería genial verla n o n a Sí, porque la película no.、Dale. Sí, como que.、No、Te faltó.、Sé. Sí, aparte, bueno, hablando de la película, ahorita que Catherine、eh, Hardwick está en, en el libro de Record Guinness.、Uh -huh. eh, yo sí, cuando lo vi fue de.、Uh, ¿Por qué? ¿Qué hizo? o ¿Qué hizo brillante esta persona? Y luego ya que fue. Fue gracias a nosotros. Fue porque su película hizo mucho dinero en la categoría de directoras este, mujeres. Fue gracias a nosotros. Nosotros hicimos que ganara tanto dinero. Exacto. No de ella. Sí. es que, bueno, es cosa de los directores. Cuando va bien una película, se toma todo el crédito. Pero cuando se s va mal, les echa la culpa a los demás. Exacto. Sí, eso es fácil. p Pero...、sí, todo de todos, gracias a los fans. Un beso para los fans.、Ay. ¿Qué más hay de noticias? Es que tenía como toda una lista y ahora no la encuentro. Yay.、Eh, Uy,、uh, ya salió la,、eh, la primera、eh, canción del soundtrack de New Moon. ¿la escucharon? De, ¿Cómo se llama eso? Death Cup for bueno, Cutie. ¿Cuál? El de.、Ajá. Nos vemos en el Equinox, algo así. Ajá, el de Death Cup for Cutie o algo así. Pues no me gusta cómo canta el tipo. Y、sí, si ya la escuché completa, pero algo, me, algo le falta. Para mí, para mí. A mí se me hizo、sí. rara y fue como: ¿dónde encajaría en la película? Y luego me di cuenta que tal vez encaje en los créditos del final. <risa>、sí. y, ¡Ah! y ¡Uh, uh! ¡Cierto! Ya salió también el de Muse. ¿Cuál? l o h cierto!、Eh, la, sí, a la, ¿qué van a poner en la página de Crepúsculo México?、Uh, eh, practicing. Ok, se nota que estoy informada. Ok, y、sí. Veamos.、Ah, es que sí, ya. no estoy a a l i d a No t e n o carga, pero. Veamos, ¿Está? vamos. Crepúsculo México. Abre, abre o、oh, no abre. Mi compu me odia. Sí, a ver, yo ya la abrí. Es si... cinco. Ahí está. Ahí está. Estoy en e video de Muse.、Oh, sí. Pero ya es, es definitivo que es del soundtrack. Dice Matt, ven a mí no, nuevamente argumentando que hablará en breve con Chris Waite sobre la adquisición de una canción de su, de su nuevo álbum para el soundtrack de Luna Nueva. Pres Presenta con Muse el video de Prusin, g mismo que se va a conocer en los MTV. Okay, eso、uh, es todo lo que dice. Okay, habría, pero, pero... Definitivo, Muse basó otra vez en el soundtrack. k、no, Es genial. ¿Sí? No, pero. p e r o no, no, no, no. no. Dice que presentó el video de Muse d e Uprising, pero que también dijo que va a haber otra canción、una. de su nuevo álbum. Una, bueno, una, pero no saben si es esa. No. Oh, oh. Sí, sí, sí. Y que está nada más hablando con Chris White. Bueno,、Ajá. hablen mucho, porque sí, lo sí los queremos en el soundtrack. No, más bien que no hablen, nada más que entren. Exacto, <risa> sí. sí. No pierdan tiempo.、Sí. Una encuesta y va, y va a haber Muse en el, en el soundtrack. s í yo voto porque Muse esté otra vez en el soundtrack, porque s u p e r m a n s i v Black Hole encantó perfectamente la película. Sí. Ah, otra noticia,、Ajá. ya medio atrasada, pero feliz cumpleaños, Bella. No sé cuántos años cumpliste, pero. ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumplí ¿Sí? sí, feliz cumpleaños! Como 20, que f a l Sí, algo así. Ay, sí, bueno,、ven. eso está mejor que ayer estaba viendo Guantier. Fue el cumpleaños de h e r m i o n e y la d e Harry Potter y cumplió como 30 años. Entonces, y sí, de guau.、Wow. Bueno, es que sí,、eh, Germán、uh, y ya, así como que. Ya tendría ¿Sí? esa edad. Sí. u、uh, b también había una noticia triste, yo recuerdo. ¿Cuál? En el blog.、Ah. La de Ay, Bonnie Colden.、Sí. ¡Ay! y sí. p o b r e Bonnie Colden! Bonnie, ¿en dónde estés? Gracias por todo y, y fastidia a San Pedro con crepúsculo por mí, por favor. <risa> no, ay, es la primera、aquí. vez que me pasa a mí. Sí, ay.、Uh, yo le puse una veladora. Le prené d una veladora. Sí, ay. Diría un minuto de silencio, pero. Pero. Es tiempo, por decirlo s No tiempo, crees para, poder d e c i r Y aparte, no podría contenerme en un minuto de silencio. Es <risa> igual. Me pondría a escalar、no、las paredes si no hablo. Pero bueno, ¿qué otras noticias?、Eh, yo、eh, Creo que son todas, ¿no? Podría decirse que sí, aparte de que b o e Stewart se volvió a cortar el cabello. Igual Uf, yo me. s cierto. No se ve tan mal, pero se ve medio rarito. Sí, no, creo que ni los cabellos cortos. Se、no、parece me parece mucho a Yeko. Sí. Sí. Bueno, según y... yo, sí se parece a Yeko. Sí. Es que sí,、más? se a parecen mucho. Sí. Ah, que ya también ya se agotaron los boletos para Luna Nueva. Sí, es cierto. Uy, uy, uy. Uy, yo no y y o no, no tengo de... ninguno. Espero que aquí no se a c a b e、eh, bueno. o r e c u e r d a n r e c u e r d a n que Peter había dicho que si tenía un millón de, de follows en s u t w e r iba a poner a ropa a para escribir algo? Ajá. Ah, pues Bob、uh -huh. ya escribió algo en el Twitter de, de Peter. Ah, sí, es cierto. Puso que. Algo raro. Que su papá. Pero puso que su papá. Ah, ya capté. Ah, ya capté lo de su papá. Ay,、ah, acabo、yo、de captar.、No. <risa> <risa> yo, no、yo no he leído Twitter. ¿Qué ha pasado? A ver, explíquenme. Que, que Robert puso en su Twitter que. Este. Peter Facinelli. No, pues espera, déjalo. Encuentro. Puso algo en su. Ah, a ver, ah, puso: Hola, soy Rob, mi primer y último tweet. Mi papá me hizo hacerlo. <risa> ¡Oh, qué ¡Ah! h q u é e e mono! Y acabo no, de contar、no、lo de ver... su papá. Yo pensé que su papá, verdadero papá, hasta que entendí que fuera su,、uh... papá. <risa> <risa> su papá. Su papá, p a r su papá. Ok. <risa> ¡Ay, qué mono! ¡Qué lindo! Ahora que yo me h a g a un tweet. Sí. sí, sí, sí. ¿Y qué más? Hay las noticias. A ver, déjenme ver si encuentro algo.、Mm -hmm. no, es que e s t a s e m a n a p o e i o como que todo el mundo se quedó con lo del t r á i l e r y ya nadie más quiso saber nada.、Injecta. ¿Y qué más? A ver, más noticias de、Ahí. que hay nuevas imágenes de Montelupiano. Y videos también,、eh, los wallpapers de、eh, tercera d i m i s i ó n de los escudos de los Colin, la manada y los Vulturi, que también están bien bonitos.、Tómalo. Ay, sí.、Eh, no、sé. ¿En 3D, no? Ajá. Ay, sí, sí. Yo, que, yo quiero、ah, de los Vulturi.、Ah, s í、sí, que. Oh, uh, uh, sí, sí, se, que se rumora que en los MTV Katy Perry estuvo acosando a Robert. t Wow s a、sí, no、para、sabía. que saliera con él. Para que saliera con él al menos un día. Oh, qué miedo. Sí, de hecho lo puso este crítico. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es el crítico de cine de aquí de México. Oscar. ¿Quién Ay, sabe no qué? No lo conozco. Que puso.、Ah, puso una frase bien chistosa. Que, ¿Cómo decía? Que. Ah, la, la chica que canta hay que sacar a los cuatro vientos quiere andar con Edward Cullen. Jajaja. <risa> Sí, estuvo. Yo cuando le dije, ¡ay, no es cierto! Pero sí. Tal vez sí lo hace, pero eso de que、eh, Robert Pattinson más mueve á s m el tapete a todas las chicas del mundo, yo creo que sí. Pero sí, yo. Yo, yo creo que. Pero bueno, yo creo que ya estás de todo de noticias. Sí. Hace el momento, ¿no? Sí, creo que ya. Bueno,、sí. sigue el personaje de la semana, que es Jacob. ¡Woo! o y a y n o está bien! ¡Chocolate! Sí, sí, qué. ¿Qué vamos a p e r ¿Qué vamos a ver? De Jacob. j a t a i v i v a Tain! n v i v i n v i v Tain! n v a Tain! ¡Viva Tain! n v v a t a i a t e i n ¡Viva Tain! ¡Viva Tain! ¡Viva Tain! n a t i n ¡Viva Tain! ¡Viva t s i n Tain! ¡Viva Tain! n v i v i n ¡Viva Tain! ¡Viva t e i n ¡Viva Tain! n a Tain! ¡Viva Tain! ¡Viva Tain! ¡Viva Tain! ¡Viva Tain! n v i a Tain! n v i v Tain! n v i a t a a Tain! ¡Viva Tain! n v i v n v i v v i v a t n ¡Viva a i n a n ¡Viva Tain! n v n Dice, hey Jacob, estoy muy feliz por ti y te voy a dejar terminar cuando vayas、uh, uh, a hacer Howard. ¡Bum! m b para qué digo e s t o También había uno de Robert, ¿no? Que era como:、eh, te voy a dejar terminar, pero alguien más hizo el mejor vampiro de todos o algo así. Ah, sí. Edward, estoy muy feliz por ti y te voy a dejar brillar, pero True Blood tiene uno de los mejores vampiros de todos los tiempos. <risa> ¡No es cierto! Es, es, es una pita. ¡No es cierto! <risa> No, a mí me encanta Trueblot. El tipo es como guau.、Wow. Ay, no, a mí no me gusta Trueblot. Excepto algunas partes que es como,、uh, ok. Next. Pero、no, bueno,、Exacto. estamos hablando de Jacob. Ah, sí, Jacob.、Okay. Claro. Bueno, rápido, antes de regresar al tema de Jacob, también hay uno de k a n y e West que dice: como, este, Espérate, Titanic, te voy a dejar terminar. Estoy muy feliz por ti, pero mi carrera se está hundiendo más, más rápido que tú o algo así. <risa> Estuvo m u y a i o Eso es o Qué falta de、oh, bueno. respeto de Katie. Exacto, pero sí.、Bueno. La cara de Taylor fue como. Ay, pobrecita. Y、sí, p o e Ay, sí. Yo, de hecho, le comenté en su. Bueno, hice como un follow de esta Taylor que, que no importaba lo que hiciera Katie. Ella sabía que era buena. Que sí, le ignore. Exacto. exacto. Y, y Katy Perry dijo que era un idiota. <risa> sí. Pues、bueno, no creo que nada más se l l e v a v e r d a d Todo el mundo, incluso tú, ¿verdad, Andrea? <risa> sí. bueno. Regresemos a Jacob. Ay, ¿cómo? Sí. Sí,、uh, a ver. Esperen, tres segundos,、contar? esperen. Ay, no me gusta cómo se ve con cabello largo. ¿Quién? Ok, regresé, perdón. Jacob, ah, me están mejor que l o o e Jacob. No, ¿le ponen pelucas feas. Si,、sí. ah, ah si,、sí. en New Moon no tanto. En la primera en el Crepúsculo, si、sí、es como de mujer, es pelo de mujer. Si,、sí, si,、sí, si,、sí. ah, pero se ve horrible, horrible, horrible, horrible, horrible, horrible. Si,、sí, sí. bueno. sí. a ver, ficha técnica de, de Jacob, a ver, ¿qué da? Dice yo no le encuentro.、Ah. A ver, d e ve, j a e l e n c u e n t r <risa> o Busquemos sí, sí. ficha.、La、técnica. Jacob.、Uh, yo estoy viendo la ropa de Jacob en e d m u n Aizman. Ay, wow. En realidad. Está como igualita. En realidad ¿no? Toda la que sacan ahí está como igualita. Sí, pero en realidad Jacob no usa tanto ropa. j a j a a Es como más. No <risa> sé. Pero no、okay. sé. Como que salen muchas camisetas y no unas tantas. A ver, ya. Encontré su ficha técnica. Su nombre completo es Jacob Black. ¿Se no e Jacob William、uh. s llama Jacob William Black? ¿Según. No. ¿Según Wikipedia? William. Oh, yo no sabía eso. <risa> Aquí seguro. Ah, bueno, nació en 1990. Tiene el pelo ¡Oh! negro. Tiene los ojos cafés.、Eh, la mayor parte del tiempo tiene su pelo brillante en una cola de caballo. Tiene la piel hermosa.、Eh, y su color, cuando es un lobo, el color de su pelaje es café óxido. Sí. Y, y, y, no, ya no digo. <risa>、eh, y de su familia está su mamá. Sara, que se murió hace mucho tiempo, y sus、sí. hermanas Rachel y Rebecca. ¿Quién es la que.? ¿Y su papá. Ah, y su papá Billy. d l t a d b i l l Como si no importara. <ríe> ¿Quién, es, ¿Quién de sus hermanas es la que termina con Paul? Rebecca, ¿no? ¿Rachel?、Uh, no lo sé.、Sí. A ver, busquemos. La ficha técnica de Rebecca.、Uh, no, mejor la de Paul. Está, está antes. Paul, Paul, Paul. ¿Dónde está? No encuentro nada. No. Con... Bueno, Rebeca. <risa> ok, no sale nada. Ok, bueno,、Ahora、ya la recordaremos después.、Uh, bueno, sí, esa fue su ficha técnica. Y diría toda su historia, pero es un poco larga. Y ya se la saben, creo. Entonces. En <risa> resumen, termina con spoilers. Spoilers.、Okay. Exacto, spoilers. Y termina con la, el pequeño a l i e n Renisme. Sí, es genial. Y... ¿Por qué le pusieron Renisme? ¿Qué tipo de nombre es eso? Pues es combinación. Ah, h q es la c é l Pero se oye hasta más ridículo que a l b u s e v e r u s que fue el nombre del hijo de Harry Potter. Es como, se oye más raro. Ay. Sí. sí. A mí me gustaba a l b u s e v e r u s Me gusta más Carly.、Oh, exacto, se hubiera llamado Carly ya. Sí, pero. Ah, no. Bueno, estamos hablando de Bella, ¿no?、Exacto. Ok, ya. Regresemos a Jacob. Sí. ¿Qué opinas sobre Jacob? Yo, pues. s d e l i c i o s o Bueno. Me gustan las opiniones de Eve. Son、Exacto. tan profundas. Claro.、Um, mi opinión sobre Jacob. Lo odio.、Oh, no, no, ¿A no, qué lo odio? ¡Oh, por Dios! No lo odio tanto, pero me cae mal. Yo le envidio. ¿Por qué? p o e s es tan guapo. Bueno, a c a b o de decir una、puede? palabra v u l g a sobre Jacob Black, pero no, me la reservo. ¿Qué tal si n o c i e r r a n Pero bueno, sí, es que no o d i o ¿Por qué? Porque tiene cuerpo tan perfecto. <risa> ya, no. Y a mejor, mejor sigan platicando. Ok, ah,、um, espera, acabo de perder lo que estaba buscando. A mí、mm. me gusta Jacob Black, todo menos su cabello. ¿En largo? Su cabello,、no、su cabello es raro. O sea, h u e n o el largo. En corto es bonito. No. Lo que yo no entiendo de Jacob ¿Sí? y Renesme es cómo van a tener hijos. Porque según Sam. Los lobos、eh, imprintean, o como se diga, en、Imprime. eso es que... <risa> ¿Los que se enamoran, exacto. Ajá, se enamoran extrañamente con alguien con quien puedan hacer técnicamente mejores lobos, pero Jacob no, pero sí, porque bueno, no sé, tal porque esta e z me tiene sangre, entonces tal vez puedan hacer. Exacto. o van a tener hombres lobos que vuelan? ¿Con a l i s d e v o r c i é n d o l o no, n o、no. no、nunca、Yo、sabe. O tengo... sea, llamando a l g u i e n Uno nunca sabe. ¿Renesme va a ser mortal? Pero es que imagínense a, a los hijos de Jacob y de Renesme. Van a ser como mitad. ¿Qué? No, no, espera. No, t e r d i o s Van a ser t、sí. e r d i o s ¿no? No, mitad humano. Porque Jacob es mitad humano y René s m i es mitad humano. Entonces son mitad humano, un cuarto de hombre lobo y un cuarto de vampiro. a y no. q u c o m p d e te e s e s que es como decir: Yo soy m e x i c a n a pero mi abuelito es japonés y exacto, mi abuelita、exacto. es de Estados Unidos y mi papá es de Australia y eso. Exacto, yo e s t á m u y loco. Sí. ¿Quién sabe? Hay, hay que preguntar alguna vez a. a te d e f i n No, pero. A ver, ¿qué pasa? Espera. Pero los hijos de r e n e s m y Jacob no van a ser lobos, ¿no? Porque se salta una generación, como Billy, que no es. No es lobo. No es Lo、sí, siento. Sí, sí, sí, sí.、Eh, oh, ¿Qué sí. fue eso? Ese fue mi papá.、Oh. <risa> Estoy <Muy> Jacob. Estoy Jacob. <risa> Ah. Pero bueno, s í no, no serían hombre lobo, porque s í se、eh, salta una generación, serían los nietos de esos, bueno, los hijos de esos hijos, ¿no? Los nietos de l o s que o s A menos que se, se casen con los pichugos. Ah. <risa> ah, no, pero no había dicho alguien que c ó m llama? o se la cosa de los lobos. Empieza a funcionar cuando hay vampiros cerca y cuando no hay vampiros cerca des desaparece?、Uh, Ay, siempre me pasa eso, no sé qué es. No lo entiendo.、Y、yo, es muy complicado. Y también siempre me salto la parte de las leyendas en Eclipse, me aburre mucho. <risa> Ay, a mí me gusta. <risa> a mí mismo no sé por qué siempre me han aburrido. ¿Las leyendas? Sí. El capítulo, bueno, ¿Ah? ¿quién sabe? En mi es i capítulo favorita, ¿vale? Pero... ¿Ah? ¿Qué pasa?、Ah, ¿Qué más pensamos de Jacob? Ay, no me gusta cuando discuten y siempre se pelean. ¿Quién es? Cuando, o sea, que Jacob se enoja porque Bela l no va o así. Eso no me gusta. Que se peleen.、Oh, no. Ay, es que no. Yo no siento que es un personaje tan dulce que si se enoja, o t o juego l o Lo que llora. <yo> no... <coughs> Otra cosa, cambiando de tema, tantito. No entiendo por qué este.、Uh, ¿Cómo se llama e s e tipo? Embry. Este. Es lobo. Porque se supone que solo los cuileutes o esos son lobos, ¿no?、Uh -huh. Y su mamá es otra cosa. La、no, su... mamá de Jacob también era otra cosa, ¿no?、Uh, según estaba leyendo, su mamá sí era cuileute o eso. Pero. Es... ¿Qué nombres extraños? Nunca los p u e d o Que alguien nos diga cómo se dice. Exacto. Sí. Ay, por cierto. Nadie nos mandó un mail diciendo si se parecían a alguien. Ay, Dios. Yo... ¿No hay gente tan perfecta acaso? <risa> yo no s e s c u c h ó eso. Bueno, si alguien sabe cómo se pronuncian los nombres extraños, mándenos un mail. Oh, yo sé cómo se pronuncia Renesme. Bueno, no se dice Renesme. <risa>、sí, se dice Renesmay. ¿En serio? Sí,、no、porque si... la doble al final en el inglés se pronuncia AI. Así no, que r e n e s Pero no es Renesmay,、no、es r ¿no? e n e s m e y n o Con EI. No, es con AI. Bueno, así me dijeron. Y yo así como que.、Ugh. No, porque todas mis amigas gringas dicen René's Mei. Con Ei. Dejémoslo en e y Con Ei. Es mejor. Digamos René's Mei en español. Con cómo le un apodo. Nessie. <risa> Ay, está lindo ese apodo. Sí. No sé por qué Bella se enoja cuando Jacob le dice Nessie. Spoiler. Spoiler. Ah, spoiler, perdón. Pero ¿quién no ha leído Amanecer? ¿Quién no lo ha leído? Bueno, al menos ¿quién no está spoileado ya? Exacto, ya ya spoileamos a todos. Este es un podcast e spoileador. Sí, sí. Estaba viendo.、Eh, ¿Recuerdan que estábamos diciendo que Jacob usaba peluca de mujer? Ajá. Pues estaba viendo en, en la página de Sme Island. Sí, la peluca que se b o n b e a n que es como la de Jacob, Pues la trae una mujer. Trae unas, trae unas colitas, se ve feo. <risa>、oh, yo creí que era todo、ah. un hombre. Pero bueno, r a y o Y hay una peluca como la de Edward, se supone, y es un pelo como Guinda o algo así. í g u a Ya me gustó esta página, quiero todo, sí. <risa>、uh, ¿Qué estás haciendo? No sé. Se me acaba de. Me acabo de perder. Estamos en el podcast. <risa> no, no, no, no. Es... Ah, sí, Jacob. Ah, es que estaba buscando algo de Jacob y luego fue como, ok, ¿qué estoy buscando? Oh, está <risa> bien. No.、Um, ok.、Bueno. ¿Qué podemos hacer? <risa> Creo que ya acabamos con Jacob. Ok. Ahora sigue. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, el capítulo de la semana. Que es el capítulo 5 de Twilight. Que es、eh, cuando están en biología y、eh, Bella se desmaya. En lo de la sangre. Ajá. Sí, sí, sí. Uy,、oh, haciendo... es mi capítulo、sí. favorito. Ah, yo estaba en la escuela haciendo nada porque no tenía clase. <risa> me puse a escribir lo que, lo que lo más o menos lo que pasó en ese capítulo. Si me esperan y me dejan encontrar mi cuaderno, me sigo. <risa> sí, sí.、No? bueno, a mí ese es mi, es mi capítulo favorito. No sé por qué, me gusta mucho. Es como que t e todo: desmayo, yo tengo sangre,、toda. no se necesitaría nada más. Ah, el p e q u e t o、mm. capítulo se llama Grupo Sanguíneo. Ah, Grupo Sanguíneo. Ajá. S. Dice que es cuando. Es, el, es la parte donde dice que Edward manda. Llama a b e l l a a sentarse solos en la cafetería y que todos lo ven raro.、Sí. Ah, sí. Sí,、eso. esa parte. Es que es donde dice, dice que, ya, que ya los manda a l diablo. Ya. ¿Cómo dice? Decidí que si me voy a ir al infierno, ¿qué más da que sea ahora? Ah. a h o h Y, y es cuando también le d i c e las teorías. Ajá, y cuando Edward le dice que no va a ir, que es saludable saltarse clase de vez en cuando. Sí, sí, sí. sí. Y es cuando la otra tonta ve la sangre de no sé quién y empieza a malarse r y se recuesta en la banca. Y es cuando Mike Newton se la lleva a la enfermería. ¡Uh! -huh. Cuando, no, no. cuando tienen una、oh, pequeña okay, disputa, e n t e Sí, se, como que se pelean este Mike y Edward de ¿a quién carga a la otra estúpida. Ay, ¿Por ay, y qué se pelean? ¡Aquí estoy yo! <risa> Pero sí, es o es lo que. Me encanta como cuenta. Es lo、uh, que más o menos cuenta. 60 días、bien? para la película. ¿Eh? Uh, sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos? ¿cuántos? ¿Cuántos? 60 días para el muy. 60 d í s Y 60 días. Dos meses y ya. ¡Uh, exactos!、Uh, dos、sí. meses. Sí, ¡Sí! ¡Es veinte! e g u a u ¡Sí! Me acabo de dar cuenta. <risa> Creo que todos a b e n ¡Uy! Ya falta menos para el、uh -huh. cumpleaños. Bueno, ahora. ¡Ah!、Uh, ¡De cumpleaños ya pasó! <risa> ¡Ah! También me acordé que pasó en el capítulo.、Uh -huh. Pero lleva a este Edora a ver el polvo y e m p i e z a a escuchar Claro de Luna. Sí, es cierto. Eso pasa. Sí, sí,、oh. eso, eso, eso. Ok, bueno, ahora las preguntas de、ya、este es. capítulo es que si ¿sí, nosotros nos relacionamos a Vela así, sintiéndose así alrededor de sangre. No. Yo no, o sea, cosas extrañas como todas g i y u sí, pero no solo un pequeño. ¿Cómo c ha s e d o la pregunta?、Que、no la entendí. Que si ¿sí, te relacionas con Vela de que se siente así cuando ve sangre. Eh, sí. <risa> Sí, de hecho ya me pasó. Una vez me, me corté un dedo, nada más vi mi sangre y ya me estaba tirando. Ya estaba desmayando en una tienda. a、wow. a y es vez! ¡Pero si es suya! Es、bueno. que no sé qué pasó. Me corté con una a g u j a de coser.、Una、de esas grandotas que hacen las chambritas, con esa me corté. Y、wow. estaba saliendo demasiada sangre. Y aparte no había comido, así que también tenía baja el azúcar. r、bueno. Tal vez fue eso. Pero sí, sí. En esa parte sí me relaciono con ella. Porque igual en la escuela hicieron pruebas de、R、RH. Y le picaron a una de mis compañeras y gritó y estaba. Ok, voy al baño a vomitar. <risa> Yo lo que pero, hizo Vela. Eso lo hice cuando iba en primero de secundaria. Y.、Mm -hmm. y no, o sea, sí vi que alguien se picó el dedo. Pero no nos hicieron a todos. Entonces solo como una persona en el salón se lo picó. Yo no quise, me dio miedo. <risa> no, como no. <risa> Pero yo sí, yo casi me doy el c h a n g a z o en el no, suelo. No. ¿Tú, ¿Tú eres la única normal? Parece que sí. Bueno, más de una normal. ¿Quién sabe? Muchos se d e s m a y a n al ver la sangre. Y muchos, ¿no? Sí. No, ¿Quién sabe?、No. Así, una、bueno. vez que me sacaron sangre, así como que.、Mmm, ¡Mi sangre en un tubito! Y luego. ¡Mi、mmm, <risa> s、mmm, Me d e b e r í a asustar.、Mmm, no, no me asusto. <risa> mi sangre en un tubito. Ok, es que sí, que no se han sacado sangre. Las p o n en un toquito. Sí, pero no sí, me no no lo menciono.、No. O sea, ah, uy, bueno, no、fue... Mira, se lleva mi sangre para que la analicen y veo cuántos electrolitos tengo. No, no es emocionante. Es que se mira así como extraño, pues. Creo que n o Bueno, bueno cambio, cambio de palabra. Sí, l e s extraña. <risa> Ok,、bueno. la, la siguiente pregunta es: que,、uh... si est ¿estaban que asustadas cuando Edward cargó a Bella?、Eh, que como tenía sangre, bueno, ¿qué? Ah, que como tenía el olor a sangre y así, que eso la podría poner en peligro. Yo no. no. Yo no, no, no pensé que Edward la pudiera herir realmente. No pensé en eso. Aparte, si se iba a enamorar de él, ya sabía que no le iba a hacer nada. Ey, de acuerdo con eso. Ajá.、Uh -huh. Ok, la siguiente pregunta es: que Edward dice que Bella no parece una. ¿Cómo se llama? Alguien que va en segundo de prepa. Y que si estás de acuerdo con eso.、Ah. Uh, no lo sé. No. No creo. No, se me hace muy.、Ah, en Twilight, tal vez sí es como muy madura, pero después ya las hormonas le. Le ganan. Exacto, le ganan, entonces ya. Después ya no. Sí, sí, sí. Se nos perdió. Para siempre en Luna Nueva. Exacto. Por culpa de Edward, por dejarla. Sí. Bueno, sí. s i g u i e n t e pregunta. a d o Ya no hay más preguntas, Jay. <ríe> Ahora pasemos、uh -huh. a las preguntas de la semana. Fueron、la、muy poquitas.、Cofres. Y todos pusieron nombre. Soy tan feliz porque pusieron nombre.、Ajá. ¡Woohoo! Ok, la primera la mandó、no. Sara. Gracias, Sara. Y dice que si nosotros creemos que Robbie y Kristen están realmente comprometidos para casarse. No. No. q u Esa no. e es una tontería. Decisión、okay. u n a n i m e No. ¿Un rotundo. No. No, no, no. No, no, no. No, no, o Es como, esto salió en una revista para que todos la compraran y decía como en la portada que, estaban, que se iban a casar y luego la abrías. Yo la vi en Sunburns y la leías y decía que era como la boda de la década o la boda del año o algo así, porque Edward y Bella se iban a casar en, un, en Breaking Dawn. Y yo así de, ah, ok. Ya、díame? lo, ya de lo de sabía, de gracias. La... s p o i l e r o n、sí. a los que no lo habían leído. Exacto. Spoiler. Ups, <risa> ya、Uy. somos puros. ya,、N、Si no han leído Amanecer, no escuchen esto porque、sí, les vamos a, a spoilear bastante.、Ajá. Ok, la siguiente Pero... pregunta la mandó María y dice que si creen que、Bel、el papá de Bella y debería estar con la mamá de Jessica, ah, ok, no creo, la verdad. <risa> En Los grillitos. ¡Cri, cri, cri, cri, cri, cri. ¿Pero por qué con la mamá de Jessica? ¿La mamá de Jessica sí、si、tiene papá, no? Sí. No, según yo no sé. Según yo ni s i u e r d o No, no me、no、acuerdo.、Ah. Yo tampoco. ¿Pero no? no ¿Para qué? Sí, ¿para qué? ¿Para, para que sea con, una, con la mamá de una hija medio estúpida? No, mejor no.、Sí. Porque Jessica、ah. me cae mal. i m a g í n a t e de v e l o c o e s s i c a haciendo m e d i o s h e r m a n o s Pero bueno.、Sí. bueno siguiente... Yo voto porque <ríe> no. <ríe> sí, ni yo. <ríe> la siguiente pregunta la mandó Natalia y es: s c o m o Bueno, dice: Hola, Tripod, me encanta su podcast y lo escucho toda la semana. Sigan así. í y e e Gracias. Yo daré. Bueno, prosigue. <ríe> Eso me llegó al corazón. <ríe> <risa> ah, bueno. Creí que nadie nos escuchaba. <risa> bueno, dice: Oí que Breaking Dawn, la película, va a ser clasificación B15. Por, y muchos papás están asustados, que es lo que me preocupa. Porque va a salir de que se van a casar muy jóvenes y de que se embaraza Bella. Entonces hay un conflicto sobre eso. Y también porque Edward y Bella, cuando están en su luna de miel. Y hay lobos que corren desnudos por la push. Entonces, los padres están Este e preocupados.、Eh, ajá. Perdón, es que perdí el mail. Ah, ok, ya lo encontré. Están preocupados porque los pequeños no van a poder v e r Ah, no sé.、Eh, porque no puedo. O sea, no me puedo imaginar una, que Breaking d a w n la película, pueda ser clasificación menos. O sea, como. Ah, definitivamente no va a ser A. Pues Luna no va a ser B, o sea, para mayores de 13 años. Sí, igual pasó con Harry Potter 4. Todos estaban diciendo que era malo. Y ya vieron que nada más se murió Cedric. Exacto. O sea, no hubo gran cosa.、Uh, Cedric. c <risa> <risa> <risa>、sí, a u Ya. Así me gusta. gustaba Cedric. Cedric, no Robert, Cedric. ¡Guau!、Wow, me acaba de llegar un mail, así de la nada. Ah, bueno, al podcast le acaba de llegar un mail. Oh, sí. Dice、uh, que si podría. Amigo. Am... Es de otra ¿Qué? María. O tal vez la misma María. No sé. Sí, sí. Alguna María. Dice: Amo su podcast y amo a Twilight. Felicidades. Jay.、Ah, <risa> yo también amo a Twilight. <risa> y yo amo al el podcast, el podcast. Yo amo.、Eh, no sé, ahorita no a v e r i g u o ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dice más el m a i l Nada, solo dice eso. <risa> Fue como、bueno. un comment. Sí, fue hey, una epifanía.、María. Exacto, nada más fue. Pero bueno, gracias María por, por el ameno comentario que otra vez me llegó al corazón. <risa> Ahora lloremos todos. <risa>、ah, me d a miedo el llanto de Eve. Es, es, es, es, llor, es, es llorar para desesperadamente feliz. Es un、sí, momento ya, emotivo.、Veo. ¿Qué? Que yo le c o m o viremos. No, mejor, nos prosigamos. <risa> ah, Bueno, sobre lo de Breaking Down, pues yo digo que. Que sí debería ser, no sé, una clase de c r e s e n t a c i ó n más alta para que q u e a n como que los detalles. Pero no pueden. Porque. Estefan e s t y Mayo no lo p u e d e ver si es B15. ¿Por qué? Por su religión. Oh, oh, sí, sí, sí. No, entonces sí no puede. ¿Cómo, i eso? e s t o y v i s t a s blogs de t r o p u s c l o México y estoy viendo a Eve. ¿Mande? ¿Mande, mande qué? Que te vio como el fan del mes, creo. Estoy viendo el... Ah, ah,、oh. <risa> Sí. Uh -uh. Me río cada vez que te veo.、Uh, Estamos hablando de <risa> otra cosa. n u n a no ha habido más noticias. Pues está bien. es que sí, e n t r é para ver si había noticias nuevas. Y este, p u e s n o más está de, sobre el Twitter de David, el director. no Que、Cristo、está grabando con los, lobos, ¿No? que con los lobos, ¿no? De que estuvo jugando con los lobos. Sí, Ay. sí, sí. Ay, sí, sí. Hay las fotos de cuando salen los n e o f i t o s nuevos. ¿Cómo? l o n e o f i t o s nuevos. Las fotos de cuando salen los n e o f i t o s nuevos. Que hay un d o c t o ó n ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo es que no oí bien? Yo no entendí. No.、Okay. ¿Qué? ¿Quién s i vieron las fotos de o sea, los neófitos? Que sale. Ah, sí, sí. ¿Cómo、um, sí. no creo? En un río. Que... ¿No? Ajá. Sí, sí, ya los vi. Están、sí. padres. Oh, sí, sí, sí. p a r e c e r o n ¿Eh? ¿Cómo? <risa> sí, están padres, pero no entiendo por qué en un río, o lago, o mar. O、uh, lo que sea. ¿Exacto? Pero bueno, ya, ya los a b r e m o s cuando salga、Eso、la película. No, tampoco en San d i o Y bueno, está bien. ¿Y qué más? Sí, ya no hay más preguntas. Se acabó el tiempo.、Uh. ¡Ah, tan、uh. rápido! o u n a hora? Fue justo una, una hora. hora.、Sí. Justo una hora. Oh, voy a llorar. Ahora sí voy a llorar. Oh, oh, oh. Haciendo ¿Qué? la publicidad ¿Qué? a Dangerous Love. Ah, ah. Esta, esta semana ya va a salir la revista nueva, ¿no? El martes.、Okay. O el miércoles. Está súper padre, Dangerous Love. Sí.、Ah, bueno, sí. Deberían sacarla a, en, en papel, de verdad. Yo lo compraría. Sí, sí,、pues、sí yo también. Sí, yo no sé, pero es que. Es difícil. Es, sí, porque. O sea, ok, dicen, usted e s d e c i d i n comprar, pero imagínate cuánto, cuánto se tiene que invertir para, para, para imprimir y todo eso. También tenemos que buscar representantes para que lo puedan hacer. Un c t o Pero,、mm. ojalá y sí. Voy a hablar con eso con las chicas. <risa> sí, yo, creo que será la próxima semana, creo. La tercera edición. ¿Qué sección sí, te tocó esta vez? No,、um, me tocó la tuba cantante.、Eh, ¿Cuál es esa? La sección de música de Edward. ¡Uf!、Uh, ¡Uf!、Uh, ¡Qué coincidencia! <risa> <risa> Pero、bien. sí, me, to me tocó esa. Y, y no voy a decir más porque tienen que leerla. <risa> Ay, yo siempre la leo. Está bien.、Y、está muy buena. <risa> y también yo le voy a hacer publicidad a mi página.、Eh, El, la, el club de fans de Jackson y Kelan en México es Jackson Kelan, MX.blogspot.com. ¡Woo!、Uh, ¡Yay! ¡Sí! ¡Jackson! Y, bueno. El... <risa> <risa> y bueno, si quieren mandar algún mail, t r i p o d m e x i c o Arroba g m a i l c o m y a Fer o a e b e que digan su mail. b、ah, a s e l Ok,、sí. y es fernanda.geo.com. arroba、sí, a g m i l Bueno, ahora voy yo. Es Alisa. a s í ahí voy, ahí voy. Es a l i s a c o Alisa con Y.、Eh, Dangerouslove.com. Y、yeah. ya. ¡Wiiii! Bueno, <risa> <risa> entonces cualquier duda o lo que sea nos mandan un mail y. Espero、sí. que sigan escuchando y que les guste. Sí, y, sí, sí, sí. Y ya no y, no, y perdón, pero antes de que nos vayamos, no hablamos de María. O sea, fue el 15 de septiembre del 16 y no hablamos de María, que tiene Ay, descendencia mexicana. Sí, es cierto, es mexicana. Así es. ¡Arriba los mexicanos! ¡Jay, María! ¡Uhú! -huh. Sí, ¡Arriba las Marías, que los m a r r i b a los m a s r i a m a n a r r a s m e x a n o s m e a n o s a m a i l s í ¿Mande? María era de los m a i l a n s Exacto,、oh, sí. viva María Tamera de los Males.、Uh -huh. <risa> bueno,、sí. gracias por sí, escucharnos、bueno. y bye. e、sí. bye.